Hola, buenas noches Martín, ¿cómo estás vos? Muchas gracias por llamar No, gracias a usted por atendernos Alberto y bueno, eh, preguntarle rápidamente para no hacerlo perder mucho tiempo eh, este, este nombramiento que ha tenido en el municipio de, de Almirante Brown esta función de Secretario de, de, de Cultura que usted supongamos maneja suponemos maneja muy bien al haber presidido el Instituto Cultural durante mucho tiempo y también haber estudiado sobre estas cuestiones ¿Qué es lo que le espera allí en Almirante Brown, licenciado? Bueno, este, un gran desafío, una gran oportunidad. Este, sabés que allí en Almirante Brown, el intendente, es vecino de la barría, porque él es oriundo de la ciudad de Saladillo. Nosotros tenemos la misma edad, así nos conocemos hace muchos, muchos años. Él se vino a vivir a Saladillo, a Almirante Brown hace algunos pocos años, porque su esposa. que se de allí y después empezó su carrera política y terminó de intendente hace dos años. Uh -huh. Y en virtud de esto, este, sabiendo que yo estaba dedicándome a la actividad privada desde hace un año y medio que dejé la actividad en la salud, este, en la gestión con Graciela Ocaña, bueno, me insistió en un par de oportunidades hasta que finalmente convenimos en que lo iba a acompañar en la Secretaría de Educación y Cultura. Este es un municipio muy grande, tiene alrededor de 700.000 habitantes, Faltan los datos del censo de este año, algunos hablan de 600 y pico, pero entre 600 y 700 mil habitantes, es una de las ciudades más grandes del país, este, tiene toda la problemática del conurbano y todas las ventajas del conurbano, viste que a veces el conurbano se le conoce solo por las cosas negativas, pero uno andando en estas calles, la verdad que también se encuentra con muchas cosas positivas. Así que bueno, estamos con un desafío grande, no solo tengo el área de Cultura a mi cargo, sino también el área de Educación, hay 290 escuelas, hay 16.000 docentes solo del área pública. Así que bueno, tenemos bastante tarea para entretenernos, Martín. Uh -huh. Estamos hablando de una población bastante grande, como cualquier municipio del, del Conurbano, unos 300.000 habitantes puede ser. o ya están en casi 500.000 cerca de los 700.000 700.000 habitantes sí. el censo del 2001 arroja una cantidad de 515.000 habitantes y hay quienes suponen que se ha llegado a 700.000 ya y otros que consideran que andan este pasando a los 600.000 por eso te decía que es entre seiscientos y 700.000 es uno de los más grandes conurbanos después de este, la matanza equiparado más o menos a Quilmes y a Loma de Zamora. Alberto muy grande. Bueno, sí no no no Alberto que le, le le decía usted bien dijo que eh, su última actividad política pública por lo menos eh, la, la de mayor impacto fue el trabajo en el Ministerio de Salud, también eh, pasó por una candidatura aquí en en Olavarría ¿Cómo llega a contactarse con la gente de, de Almirante Brown, con el intendente de Almirante Brown? ¿Forma parte del mismo grupo político? Podemos decir que tiene la misma edad Eh, eh, sí, dos o tres cosas. Eh, eh, Darío Justosi se llama el intendente de Almirante Brown y yo nos conocemos hace muchos años porque Darío es oriundo de la ciudad de Saladillo, en primer lugar. En segundo, eh, Darío y yo hace muchos años que coincidimos en términos generales en el plano político. Uh -huh. En consecuencia, cuando él me viene insistiendo hace unos cuantos meses para que yo me incorpore a su gestión de gobierno, Por distintas razones yo le fui diciendo que no hasta que ahora decidí decirle que sí. Merced a su insistencia y a que he tenido ganas también de incorporarme a la actividad política y en este caso a la actividad de un municipio tan importante como el almirante Brown. Uh -huh. Uh -huh. eh, Alberto, ¿cómo está viendo la, la, la política? Eh, me, me juego preguntarle por el nivel provincial y este grupo de los ocho del que estaría formando parte, del que está formando parte José Severi también forma parte eh, eh, Sergio Massa ¿Cómo está viendo este, este armado que por lo visto está apoyando a, al gobernador Scioli pero intenta despegarse un poquito de, de lo que es Kirchner? ¿Cómo, cómo lo ve usted? Bueno, me parece que es este una, un movimiento natural de cualquier movimiento político, en este caso el peronismo quimerista que hace ya siete años que está en el gobierno y que este, conforme pasa ese tiempo, muchas veces los distintos grupos empiezan a imaginar una sucesión. En este caso creo que la figura de Sergio Massa, no voy a descubrir nada diciendo que es una figura de la... mejores que hay en opinión pública en toda la Argentina, que es una de las mejores en la provincia, que es la mejor en el capital federal, hace que sea una convocatoria importante, por eso él más otros siete intendentes, y también el intendente de la ciudad de la barría, José Berry, este creo que acompañan a Sergio como una figura relevante de la Argentina, con tan solo 37 y 38 años, este, efectivamente yo lo veo diferenciándose del gobierno de Kirchner, Creo que ellos lo han dicho claramente que están de acuerdo en alguna de sus políticas centrales, pero este, no en el estilo de gobernar. Creo que todavía falta mucho, va a venir un año muy convulsionado, conforme al arreglo de candidaturas. Y creo que si hay algo que viene caracterizando al intendente Feverry es apostar fuerte. En el momento que estuvo apostando por el quimbenismo, apostó públicamente fuerte y ahora... pareciera que va este, dirigiéndose hacia el equipo del, del Intendente de Massa y también lo está haciendo con mucha fuerza. No olvidemos que ha sido junto con Brueira los portavoces de ese grupo y este, bueno, se nota que José está convencido de que por ahí va a caminar el futuro. ¿Ha tenido algún tipo de diálogo con, con el Intendente Severi en este, en este tiempo? No, casualmente me lo he encontrado en algunos que otro evento, no, no hemos conversado mucho, en verdad José y yo, desde que él asumió como intendente, prácticamente no hemos tenido diálogo político, aunque sí una buena relación personal. Este, así que no, no he tenido ningún diálogo, ni ningún, sobre todo después de este lanzamiento que yo han tenido con los intendentes, no he tenido ningún diálogo. Tampoco debiera te tenerlo porque lo que sí quiero aclarar Martín es que yo Luego de, de, las, de las últimas elecciones decidí este, no vivir en la barría, estoy viviendo en la ciudad de La Plata, tal como salió el matutino local. Así que no me ha parecido tampoco muy propio ni hacer apariciones públicas ni políticas en la ciudad porque me parece que no corresponde. Uh -huh. ¿Tiene intenciones de, de volver ahora a la ¿Le gustaría no, o, o no, piensa no. que no? Estoy en la barría por una situación familiar, por uh -huh. mi mujer decidimos instalarnos. ...en La Plata, yo tengo un estilo de vida que no me va mucho esto de viajar todos los fines de semana y volver... ...así que en un momento tuve que decidir entre mi actividad política... ...tengo hijos chicos de apenas tres años y no quería que, que crezcan viendo fotos mías y nada más... ...así que he decidido quedarme un poco más en casa, por eso tomé esta responsabilidad de Mirante Brown... ...que me queda nada más que a 40 minutos de mi casa... Y este, bueno, así que esa es la razón por la que yo no regresé a vivir a la barría, no dando esos planes de volver a vivir a la barría. Así que, pero la barría está más que bien, con mucho surtido en líderes políticos y creo que tiene muchas posibilidades de, de ser bien gobernada. Este, creo que está bien gobernada ahora y creo que puede estar lo mejor aún. Este, tanto por el mismo intendente que está en este momento como con cualquiera que lo pueda suceder. Perfecto. Alberto, muchísimas gracias por su tiempo. Seguramente, ahora que hemos retomado el contacto y que está retomado la, la función pública, eh, va a ser eh, eh, fuente de consulta y, y, y alguien que, al conocer a la barría como la conoce y al ser un, un hijo de, de la ciudad... Eh, tiene autoridad como para opinar o, o ver cómo va en la marcha, y más también teniendo los contactos políticos que usted tiene en, en otros niveles. Alberto, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, Martín, muchas gracias a vos, muchas gracias por la insistencia de buscarme y hacerme salir al aire para comentar esta noticia. y este Un abrazo y un cariño para todos. Salud para todos. Alberto Hernández, ahora secretario de Cultura del Distrito de Almirante Brown allí del conurbano bonaerense, ex presidente del Instituto Cultural, ex secretario de Gabinete de